Muy buenas noches, amigos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la red internacional Urantia, La RIU, y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitch y Facebook, una emisión más de los podcasts malditos de Planeta Urantia. En esta ocasión, el primer capítulo de la cuarta temporada. Gracias a todos aquellos que nos acompañan en vivo y aquellos que nos estén escuchando en diferido a través de iBox. Un saludo a nuestros patrones, un saludo a nuestros mecenas que son los primeros en escuchar la versión de este podcast editado. Amigos, el día de hoy vamos a iniciar la cuarta temporada de los p o d c a s t Malditos. Al igual que la primera temporada, esta temporada que está por venir va a tocar temas muy, muy fuertes y muy polémicos. Vamos a regresar a los orígenes de los podcasts malditos. Ahora sí, los podcasts malditos van a mostrar su esencia del por qué se llaman así. Siempre al final con un mensaje luminoso, pero con una temática y un lenguaje que raya en lo maldito. De ahí su nombre. El día de hoy vamos a hablar acerca del victimismo en el siglo XXI. Quiero invitarlos a que hagan algunas reflexiones conmigo, amigos, ya sea a través de la caja de comentarios de los diferidos o bien a todos aquellos que estén escuchando y viendo esto en vivo, que compartan sus comentarios respecto a este tema. Este tema que está totalmente en boga, amigos. Este tema que nos afecta ya, nos comienza a afectar sobre todo a los países de primer mundo y que también acá en Latinoamérica, en el tercer mundo, ya empezó a causar problemas. ¿Qué es el victimismo, amigos? Bueno, el victimismo, como lo podremos llamar popularmente y ya de manera coloquial, de manera、eh, mundana, de manera social, es la acción que toma una persona, la actitud que toma una persona para hacerse pasar por una víctima. Es adoptar el papel de víctima ante cualquier situación. Generalmente ante situaciones adversas, y esto se hace especialmente para aprovecharse de la situación y sacarle ventaja. El victimismo, amigos, es una forma de vida ya para muchas personas y, sobre todo, para muchas instituciones, instituciones que viven a partir del victimismo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, no sin antes leer los comentarios y, por supuesto, saludar a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de YouTube. Un saludo a nuestro amigo Kurt c o v e n a n un saludo a Gustavo Torres Ortiz, a Adrián Madrid, a Noemí, a、eh, u i s Pevera, a Máximo Martínez y, sobre todo, un saludo, amigos, a todos aquellos que nos estén escuchando a través de la red internacional Urantia, esta radio online que. La verdad ha superado nuestras expectativas. Durante la segunda mitad del año 2019, la radio ha crecido exponencialmente y poco a poco la gente empieza, empieza a interactuar. Es muy importante que ustedes sepan, queridos radio escuchas de la RIU, que ustedes tienen una voz y que la mejor forma de compartirla es a través de la aplicación de Android. De la red internacional Urantia. Ahí hay un chat con el cual ustedes pueden interactuar conmigo en estos directos. También están las redes sociales de Planeta Urantia. En todas las redes sociales estamos así, como Planeta Urantia. Muy bien, amigos, pues e c h a ya la presentación. Comenzamos con estas reflexiones. Hace algunos años, amigos, ustedes que a lo mejor ya pasen de los 30, de los 40, Incluso、eh, sabemos que mucha de la audiencia de estos podcasts es de personas de más de 50 años. De seguro recuerdan cómo existía una escala de valores muy diferente a la actual en lo que era la clase media y las clases bajas, Pues sobre todo de, de nuestro continente, de Latinoamérica, y también se daba en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Esa escala de valores ha ido modificándose. En ocasiones, para bien, definitivamente, porque se han derrumado muchos mitos, se han caído muchos tabús, hay mucha más tolerancia que antes. Pero también hay valores que se han distorsionado, amigos. Hay valores que han sido completamente aniquilados. Hay valores, y con el riesgo de que me llamen moralista, o conservador, o fascista, aún a pesar De que se me den esos motes, definitivamente los valores son pilares de la sociedad, amigos. Y nosotros, como lectores del libro Urantias, a b e m o s que existen por algo. En muchas partes del libro u r a n t i a se hace referencia a los mandamientos o a las reglas que se institucionalizaron en el primer jardín del Edén, en Dalamatia, que fue el primer enclave que se hizo. Para dar la primera revelación a nuestro mundo, a Urantia. Dicho enclave、eh, funcionó durante miles de años, decenas de miles de años, hizo un muy buen papel,、eh, sus administradores, Daligasti a y Caligastia, y después, cuando estos seres se, se unieron a la rebelión de Lucifer, pues todo se fue al carajo, todo se fue al traste, pero esas enseñanzas permearon en la humanidad. Y por eso dichas enseñanzas son universales, porque como se dieron en los albores de los tiempos, en las primeras edades de la civilización, pues esas enseñanzas que eran muy buenas, que eran espirituales, que eran cósmicas, que eran universales, pues han, han ido trascendiendo en las diferentes civilizaciones de la humanidad. Muchos de esos valores incluso desembocaron en los que son los mandamientos del judeocristianismo o las reglas básicas, la regla de oro,、eh, sobre todo la, el, la toma de conciencia de las religiones orientales, etcétera, etcétera. Los valores son pilares fundamentales, amigos, sobre todo de la vida espiritual. No se puede tener una, una vida espiritual sin tener valores. Por eso, amigos, por eso. En el plan de las élites, de aquellos que odian a la humanidad, el principal objetivo es dinamitar los valores, cualquiera que sea. Cualquier cosa que suene a un valor, hay que dilapidarlo, hay que exterminarlo y, sobre todo, torcerlo. Lo que antes era un valor, que era una herencia precisamente de ese primer、eh, jardín del Edén, Que muchos de esos valores se vieron reforzados en el segundo jardín del Edén, que fue en la misión adanita que llegó a nuestro mundo. Recuerden, estamos hablando de conceptos urantianos, amigos. ¿eh? Esto tiene que ver también con el libro Urantia, no solamente con la conspiración, no solamente con la polémica. Dichos valores se han ido torciendo, muchos de manera intencional, muchos de manera sistemática. Y ahora resulta, amigos, que ser valiente. Ya no es un valor, ahora es un defecto. Ahora resulta, amigos, que ser sincero ya no es un valor, ahora es un defecto. Es algo que se ve mal, que se considera no deseable. Y así con muchas otras cosas. Ser cortés, ser caballeroso, ser humilde, todo se ha ido distorsionando y se le ha ido sustituyendo. Por un contravalor. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esa sustitución que se le ha hecho a esos valores que tienen que ver con la gallardía, a esos valores que tienen que ver con el arrojo, con el coraje, con la valentía, amigos. El día de hoy vamos a hablar de cómo las élites están dilapidando ese, ese, esa gran virtud que tiene el ser humano. Que el ser humano, amigos, recordemos, es un espíritu viviendo una experiencia material. Es un protodios. Y la mejor forma de evitar ...de que tú, que me estás escuchando, me estás viendo en estos momentos, atrases tu proceso de convertirte en un dios es poniéndote piedritas en el camino. Es haciéndote lo difícil. Es perdiéndote en el trayecto. Haciéndote perder en el trayecto. Entonces, amigos. El, la victimización, el auto-victimizarse, desemboca directa o indirectamente en anular el valor o lo que es la característica de la valentía. La valentía y la autoestima del ser humano. Vamos a hablar y reflexionar un poquito de eso. Muy bien, nos siguen saludando nuestros amigos Gustavo Mondragón, nuestro amigo José Liborio. Y nos comentan de.、Eh, nos saluda nuestro amigo Gustavo y nos, nos dice: Buenas noches, saludos desde Yuma, Arizona, mis hermanos. Un saludo, estimado Gustavo. Los invito a participar.、Eh, lo que ustedes quieran opinar. Si están en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Si tienen otra visión. Todo, todo es valioso en estos programas. Que sí llevan el nombre e Podcast Maldito, pero es más mercadotecnico que otra cosa. Porque sí se hablan cosas que a lo mejor muchos no se atreven a mencionar、eh, por cortesía o porque precisamente ahorita está muy en boga, muy de moda, el no querer ofender a nadie, porque todo mundo se ofende. ¿no? Una de las, una de las eh, eh, consecuencias precisamente del victimismo. En la actualidad, amigos, uno de los principales medios de comunicación que todo mundo tenemos a la mano. Aquellos que tenemos acceso a internet, aquellos que tenemos teléfonos celulares o cualquier otro medio de conexión a internet, pues en ocasiones ya no sabemos ni qué decir, en ocasiones ya no sabemos ni qué publicar, en ocasiones ya no sabemos ni qué contestar, porque de una u otra forma estamos preocupados o ocupados en no ofender a nadie, en, en no dañar la susceptibilidad de los demás. En no parecer que uno es intolerante ante el pensamiento, la forma de ser y las creencias de otras personas. Y es cierto que podemos tomar una actitud, pues, como diríamos acá en México, totalmente distendida, totalmente valemadrista, y pues decir lo que se nos pegue la gana. A mí no me importa lo que la gente diga, yo opino y digo lo que sea. A mí nadie me dice nada, a mí nadie me para. Pero bueno, amigos, existen las contrapartes, ¿no? Existe aquella gente que sí está totalmente preocupada en no herir la susceptibilidad de los demás, y yo sé que esa gente es la mayoría. Muchas de esas personas son creyentes evolutivos que, desgraciadamente, por todo ese bagaje cultural y espiritual que llevan sus religiones, pues han ido distorsionando junto con muchos conceptos de su propia religión esos valores que forjaron su propia religión. Voy a poner un ejemplo, amigos. Hace algunos años, ustedes que ya tienen、eh, mi edad o que tienen más años que yo, no me dejarán mentir. Era muy importante, era algo muy bien visto, que un hombre fuera valiente, que un hombre fuera formal, que un hombre no llorara, que un hombre defendiera lo suyo. Y es cierto, en muchos lugares, sobre todo aquí en Latinoamérica, se llegó al extremo de caer en la vida. En la cultura machista, en la que solamente lo que el hombre decía, hacía, pensaba y, y, y opinaba era lo único válido. Se cayó en ese extremo. Pero eso es precisamente por la falta de cultura y por la degradación espiritual de las religiones evolutivas de nuestro continente. Ahora que tenemos una nueva revelación, que en esa revelación se hace mucho hincapié d e que es importante de que el hombre sea valiente. De que el hombre no tenga miedo, de que el hombre esté arrojado hacia adelante, defienda sus derechos y lo haga de manera ecuánime, lo haga con virilidad. El día de hoy, en este podcast, amigos, voy a romper una de las reglas básicas del proyecto del Planeta Urantia, pero es absolutamente necesario hacerlo: Que es leer un fragmento del libro Urantia. En este podcast va a ser la primera vez. Que yo voy a leer en vivo un fragmento del libro Urantia porque ejemplifica perfectamente bien lo que quiero decir y compartirles el día de hoy con este directo. Muy bien, voy a leer los primeros comentarios. Nos dice nuestro amigo k u r c o Benán: Es una pena que se uniforme tanto la personalidad de los humanos modernos. Si te sales de la fila, serás juzgado por la sociedad. Y allí está el control. Exactamente, k u r t Ese es el punto, amigos. Nos están estandarizando, nos están uniformando, nos están llevando a una sola opinión, a una sola forma de pensamiento y, sobre todo, a una sumisión, a una sumisión total de lo que nosotros pretendemos ser. Es cierto que en el libro d u r a n t e amigos, nos dice que el destino de la humanidad es la unión, la universalidad. La globalización. Se nos advierte en el libro Urantia que en las edades de luci vida, prácticamente las humanidades que han llegado a, esos, a, a esas utopías, primero se convierten en una sola raza, que generalmente es la raza violeta, la raza blanca. Por eso al libro Urantia se le acusa de racista. Los opositores del libro Urantia, por simplemente lo s revelador es advertir eso, De decir que sí, que al final va a quedar una sola raza. Generalmente en los mundos que llegan a esas utopías, la raza que queda es la raza violeta, la raza blanca, lo que nosotros somos, vemos los arios. ¿no? Ah, ya, solamente por eso, racismo. Victimismo. Esas son actitudes victimistas. Ah, como el libro Urantia dice que la, la raza que va a quedar al final no es la mía, como yo soy morenito. Como yo soy negrito, como yo soy chino, ah,、pues、el libro Urantia es racista. Pero, ¿qué tal si hubiera dicho el libro Urantia? La raza que al, que al final queda en prácticamente todos los mundos que van a, la, a las edades de luz y vida son las razas índigo, lo que serían los negros. Ah, de seguro, esas personas victimistas de inmediato dirían, ah, el libro Urantia reconoce el valor de mi raza. El libro Urantia es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gente. Quiere escuchar lo que le conviene. La gente quiere recibir la información que le conviene, que le viene bien, que le da placer, que le da satisfacción, que la hace sentir importante. Eso es precisamente la consecuencia, el efecto colateral del victimismo sistemático. De esa forma de pensar que está tan arraigada, sobre todo en la juventud y próximamente en la juventud. Pues en los que son niños ahora, que próximamente van a ser adolescentes y jóvenes,、eh, estamos hablando del 2030, del 2035,、eh, que van a vivir con esa forma de pensar, donde todo les va a ofender, donde todo les va a doler, donde todo les va a afectar, donde nadie tiene que decirles nada, no voy a hacer que se pongan a llorar. Y eso lo podemos ver completamente en las redes sociales, amigos. Que es el medio hegemónico a través del cual nos comunicamos, sobre todo aquí en el proyecto Planeturantia. Estamos nosotros en todas las redes sociales. Y ustedes no me van a dejar mentir, amigos. En años recientes, en meses recientes, y sobre todo a finales del de 2019, el victimismo en redes sociales está al tope, amigos. Uno ya no puede publicar nada porque hay alguien que se está quejando ya. Incluso personas que son conocidas de nosotros. En mi caso, por ejemplo, muchos de mis suscriptores. Definitivamente, el victimismo nos está haciendo mucho daño, amigos. Debemos de aceptar la opinión de los demás, aunque no nos guste. Debemos de aceptar muchos conceptos que vienen en el libro Durantia, aunque no nos guste. Cuando yo leí en uno de esos párrafos del libro Durantia que hablaba sobre los. Mundos que ya están en luz y vida, y decía que sí, que al final la humanidad va a terminar siendo una sola raza, una sola nación, va a tener un solo idioma, una sola economía. Pues a mí me sonó pues, muy, muy buena idea, ¿no? Muy buena idea, y, y, y, y en su momento, cuando yo empecé a leer el libro Urantia, que fue a finales de los años 90 del siglo pasado, yo dije: No, pues ojalá ocurriera ya próximamente, en 5, en 10, en 20 años. Mientras más pronto, mejor. Pero poco, poco a poco me he dado cuenta, amigos, de que ese, ese proceso de unificación, de uniformidad, que es lo que nos comenta nuestro amigo Curco Benán, debe ser muy gradual. Es un proyecto que debe durar cientos, O miles de años, amigos, para que tenga un verdadero efecto. Cómo realmente funcionan las cosas en la naturaleza, cómo trabaja la evolución. La evolución es algo muy lento, amigos. Sí, de repente tiene unos saltos, unos saltos, unas mutaciones、eh, que varían las condiciones y, y, sobre todo, el avance de las razas、eh, de, manera, de manera rápida, de manera pronta. Pero esas son las excepciones. El resto de la evolución, tanto social como biológica de los mundos materiales, es gradual y súper lenta. Y creo yo que precisamente ahí está la trampa, amigos de las élites, de los que son servidores de nuestros queridos enemigos, Caligastia y Aligastia. Ellos han implementado una evolución social y, sobre todo, ideológica acelerada. Una evolución maligna, que realmente es involución. Modificando los, lo que antes eran valores por defectos. Y lo que antes eran defectos, ahora los convirtieron en valores. La sustitución de valores que en su momento fueron criticados por provenir del judio cristianismo por ideas totalmente irreverentes, por ideas totalmente antinaturales y por ideas totalmente autodestructivas. Porque el victimismo, amigos, es autodestructivo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Nos siguen, co nos siguen llegando comentarios. Muchas gracias por compartirlos. Nos dice nuestra amiga Rosalía Cartagena. Para algunas personas, hacerse la víctima es redituable, ya que manipulando a las personas obtienen lo que quieren. Exactamente, exactamente, Rosalía. Nos saluda nuestro amigo Oscar, Oscar Pérez desde Calgary. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por estar aquí. Y en efecto, tal y como lo dice nuestra amiga Rosalía, ser víctima en la actualidad es redituable, amigos. Es redituable. Hay muchas instituciones que viven del victimismo. Hay incluso grupos sociales, grupos religiosos que viven del victimismo. Y aquí ya nos vamos a meter en terrenos pantanosos, amigos. Por eso se llaman estos los podcasts malditos. Están advertidos. ¿De dónde nace esta ingeniería social? ¿De dónde nace esta forma nueva de vivir? ¿Esta forma de manipulación? Muy probablemente ustedes, como buscadores de la verdad, que de seguro son, como personas que buscan historias alternativas, sepan que hay un gran movimiento que cada vez crece más. De personas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que se oponen ...que se oponen y desmontan la idea del holocausto nazi. Muchos de ellos le llaman el holocuento. Si ustedes quieren conocer un poquito más de este tema, búsquenlo así en internet. Hay muy poco, porque todo lo censuran y todo lo bajan. Porque en muchos países, afortunadamente en México todavía no, aunque se dice que muy pronto también. En muchos países, hablar de este tema es delito. Es delito que incluso te lleva a la cárcel. Porque se tipifica como discurso de odio. Pero bueno, como aquí estamos hablando así,、eh, de manera, pues se podría decir que privada, porque este video va a desaparecer y los podcasts p u e se s transmiten en la r i o donde nosotros somos los dueños de esa plataforma. Entonces, podemos decirlo y además, no vamos a. No vamos a, a estar en contra de lo que la historia dice, amigos. Vamos a aprovechar lo mismo que la historia dice para explicar este fenómeno. Bueno, estas personas que están en contra de, de la veracidad histórica del holocausto se dieron cuenta que, de una u otra forma, sea cierto o no, si pasó el holocausto o no, que bueno, oficialmente la historia dice que sí, los grandes beneficiados de que eso pasara. Fueron los supuestos sobrevivientes y sus familias. Sobrevivientes que cada vez aparecen más. Sobrevivientes que, pareciera estar,、eh, que parecieran estar en todas partes del mundo. Pareciera que los nazis fueron tan ineficaces que dejaron sobrevivientes del, del holocausto pues, por aquí, y por allá. Hay cientos de miles de sobrevivientes. Cuando se suponía que prácticamente el pueblo judío fue exterminado, fue llevado a un holocausto. De ahí el nombre. Pues resulta, amigos, que los sobrevivientes de ese holocausto prácticamente han vivido toda su vida desde entonces, sin acreditar que realmente sobrevivieron a ese fenómeno histórico, sin tener que acreditarlo, han vivido a expensas del Estado alemán, el Estado alemán moderno. Incluso en la actualidad. Ya está terminando la segunda década del siglo XXI, y al día de hoy el Estado alemán sigue pagando cuotas y sigue pagando indemnización a los sobrevivientes y a los familiares, hijos, incluso nietos, de ese supuesto holocausto o del holocausto como tal. Nosotros aceptamos ese hecho histórico, faltaba más. He ahí una muestra de cómo el victimismo. Puede resultar redituable, amigos. Es cierto, en este caso el victimismo históricamente está justificado. ¿Por qué? Porque si un pueblo pretendió exterminar a otro pueblo, lo justo es de que cuando menos haya una remuneración económica. Pero como uno de repente ve sobrevivientes del holocausto aquí, allá, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oriente, en África. De repente pareciera que pues, todo mundo quisiera ser sobreviviente del holocausto. ¿no? Y como eso ya es un hecho ya pasado, es un hecho que ya ocurrió hace 50, 60, 70 años, pues pareciera que todo mundo ya lo ve como algo natural. Otro ejemplo de cómo el victimismo redituable, y eso es algo muy lamentable, amigos, son las actuales leyes. De violencia de género, que se están sobre todo empezando a publicar aquí en Latinoamérica, están empezando a legislarse y que ya tienen funcionando algunos años en el continente europeo.、Eh, esas leyes en su origen fueron leyes que nacieron pues con una muy buena intención, que es la de proteger a las víctimas de violencia familiar. Lamentablemente, y gracias al victimismo, esas leyes solamente se enfocaron a proteger a la mujer. Dejando totalmente fuera de esa protección a los hijos, incluso a las niñas, o también a la contraparte de, de la familia, que es en este caso a los hombres. Porque, amigos, créanlo o no, lo quieran negar o no, v i c t i m í c e s e si quieren. Hay mujeres que también ejercen violencia contra sus parejas masculinas. Incluso estas leyes están tan mal hechas, aunque son bien intencionadas, han dejado fuera a las parejas homosexuales. No está bien legislado qué pasa cuando un hombre violenta a otro hombre en el seno familiar, en las familias que son eh, eh, homoparentales, por ejemplo. Ni tampoco deja muy claro qué pasa cuando una mujer ejerce violencia contra su pareja mujer. Son leyes totalmente victimistas. Que se han enfocado única y exclusivamente hacia esa parte de la familia que justifica todo el dinero que esas instituciones puedan recibir por donativos o precisamente a través de,、eh, de derogaciones de los gobiernos. Es ahí, amigos, donde uno se da cuenta que sí, que ser víctima es redituable, amigos. Pero hay más ejemplos, hay más ejemplos que el día de hoy vamos a estar mencionando. Y eso atenta directamente con la. Espiritualidad y con la dignidad, amigos, de las civilizaciones que adoptan la cultura victimista. Porque, amigos, cuando uno se da cuenta que es redituable ser víctima, al final termina siendo una víctima. Y, amigos, no hay peor víctima, no hay peor víctima que la que se cree precisamente esa que. La que queda totalmente expuesta para que ahora sí, el Estado, ergo o dícese, las élites, lo protejan. Y el, victim, el victimizado se debe a su protector, amigos. Si tú, como víctima, si tú andas en la vida en tu papel de víctima, en tu rol de víctima, para recibir algún beneficio, o Algún, alguna, eh, algún descuento, algún este,、eh, programa social. Si andas en la vida con tu papel de víctima, al final ese papel de víctima va a terminar, va a terminar、eh, reduciendo tanto tu dignidad y, sobre todo, haciéndote dependiente de aquellos que te dan esos descuentos. De aquellos que te dan esas cuotas, que te dan esas, esos bonos o esas,、eh, vamos a llamar, esos apoyos sociales. Al final, la víctima termina. Aquellos que, que ven redituable el hacerse la víctima, terminan convirtiéndose en una verdadera víctima, una víctima de las élites. Y de ser víctima de las élites a ser esclavo de las élites, amigos, hay simplemente un paso. ¿Y cuál es ese paso? Cuando te retiran esos apoyos. Cuando ya te acostumbraste a ser la víctima, cuando ya conseguiste muchas cosas de hacerte la víctima o de serlo, porque sí, en muchas ocasiones, como el caso que estábamos, como el ejemplo que estábamos poniendo de, de las víctimas del holocausto, los sobrevivientes del holocausto, pues en muchos casos sí fueron verdaderos sobrevivientes. No son aprovechados de esa situación. Bueno, al final de tanto recibir apoyo. De tanto depender de otro, cuando ese gobierno, cuando esa civilización te retire ese apoyo, vas a terminar esclavizado a esa civilización, porque te le debes, porque te acostumbraste a recibir eso. Es ahí donde está la trampa, amigos, del victimismo. Por eso el victimismo en nuestros grupos urantianos, en nuestras redes sociales urantianas, Debe de ser erradicado, amigos. Debemos de tener cero tolerancia ante ese tipo de actitudes. Y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Voy a leer los comentarios que siguen llegando. Muchas gracias. Nos saluda nuestro amigo Misterio Infinito Perú. Y nos dice: Opino que el victimismo y la falsa tolerancia actual t i e n e su origen en la tergiversación y ridiculización de la idea cristiana de amor al prójimo por parte del marxismo y la masonería. Definitivamente, estimado amigo Fernando, hay mucha ingeniería social atrás de esto. Hay mucha, des, mucha tergiversación y, sobre todo, manipulación de lo que eran los valores antiguos, los valores que vienen precisamente de la época de, de Dalamatia. En, en épocas anteriores, en civilizaciones anteriores, estaba muy bien visto la monogamia, por ejemplo, estaba muy bien visto la fidelidad. Estaba muy bien visto el respeto a la mujer del prójimo. Estaba muy bien visto evitar la fornicación, etcétera, etcétera. Ahorita di ejemplos de valores que en la actualidad son totalmente menospreciados. Están vistos incluso como defectos. Ah, ¿cómo es posible que tú te conformes con tener una sola mujer? Ten muchas. O, o las mujeres, ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo es posible que tú te conformes con tener un solo, un solo hombre, un solo novio? Ten muchos. Y uno, y otro, y mañana otro, y mañana otro. Donde actualmente el hecho de decir, no, es que la fornicación, ¿cuál fornicación? Es, esa, es hacer el amor. Donde ha perdido totalmente precio, donde ha perdido totalmente la valía, lo especial, ese tipo de, de actos, ese tipo de, de hechos sociales. De la vida cotidiana. Lo mismo ha pasado con la valentía, amigos. Lo mismo ha pasado con la gallardía. Lo mismo ha pasado con el defender lo que uno piensa y lo que uno es. Porque ha sido más fácil, porque es sumamente fácil hacerse la víctima, victimizarse y con eso obtener prerrogativas del Estado. Que cuando ese Estado no las quiera quitar, Ahí es donde nos van a esclavizar, amigos. No sé si ustedes, de repente, recuerden que nosotros acabamos de hacer una cruzada contra Netflix, pero hace algunos, hace algunos meses, hace algunos años, Netflix estrenó una serie, que creo que ya va en la tercera temporada, que se llama Black Mirror. En esa serie hacen una especie de proyección hacia el futuro de cómo se van a comportar las sociedades del futuro con respecto a la tecnología, a las redes sociales, a la informática, por ejemplo. ¿no? Y en uno de esos capítulos hay una, una especie como de parodia, pero que al final da lugar a, a muchas reflexiones de cómo muy probablemente la humanidad vaya a quedar totalmente coartada y totalmente eh, eh, manipulada. Por su estatus en las redes sociales. ¿A qué me refiero con eso? Que las personas van a estar más preocupadas por caerle bien a los otros, porque si pierden su estatus social, si no tienen tantos likes, si no tienen tantos followers, su vida, su vida real, no va a tener ningún sentido. Van a carecer incluso de servicios, etcétera, etcétera. Se está especulando desde inicios del año pasado, 2019, y bueno, se espera que en cualquier momento del 2020, 2021, esto ocurra. Que en algunas ciudades, sobre todo en las ciudades más pobladas del de país de China, se empiece a aplicar un modelo más o menos similar a este de Black Mirror, donde tú tengas más beneficios, más descuentos, mientras más popular. Seas en las redes sociales, en internet, mientras más followers tengas, mientras más likes tengas. Muchos dicen que esa noticia que ya tiene circulando desde hace tiempo es fake. Igual y,、sí. Igual y sí, podría ser que sea fake. Pero imagínense, amigos, que eso termine pasando. Y de hecho, está pasando. Nada más que no lo hacen a través de redes sociales, lo hacen a través de apoyos sociales. Y aquí es donde el victimismo se ha vuelto redituable. No sé si ustedes sepan, amigos, aquí en México, cada seis años cambiamos el nombre y, y los programas de beneficio social. Cada vez que cambia el presidente, este trae un nuevo programa social, lo implementa más mal que bien, más bien que mal, y el próximo presidente trae su nueva idea, etc. Pero al final, todos desembocan en lo mismo: que es darle dinero a la Aquellos que supuestamente son los más necesitados. ¿Y qué han creado con eso? Un efecto totalmente contrario al que se pretende. Cuando estos programas sociales le dan dinero a aquellas personas que tienen hijos en condiciones precarias, lejos de ayudar a que esas personas salgan de esas condiciones precarias, lo que los beneficiarios de esos programas hacen es tener más hijos. En condiciones precarias para recibir más dinero. ¿Qué ha pasado con las leyes de equidad de género, por ejemplo? Hay muchas mujeres, sobre todo esto está pasando mucho en Europa, en España, que se están haciendo las víctimas, que se están inventando historias de abuso, porque la ley está 100% a su favor, para al final recibir alguna prerrogativa, recibir alguna dádiva,、eh, obtener algún beneficio a cambio. Quedarse con la custodia de los hijos, recibir un aumento en la pensión, etcétera, etcétera. El victimismo es redituable, amigos. Y eso ha quedado demostrado en la historia. Ahorita hablamos del caso del, del holocausto, ¿no? De, de, de ese punto que tienen los negacionistas del holocausto, pero que lo vemos en la vida cotidiana. Otro ejemplo de, de histórico de cómo el victimismo es recituable, amigos, en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, en Estados Unidos se dio un gran movimiento para precisamente eh, eh, eh, reivindicar los derechos de los afroamericanos. Y eso causó un gran revuelo en su momento. Y eso fue un gran logro de las personas afroamericanas de aquel entonces. ¿Y en qué ha desembocado todo eso, amigos? En que ahora uno ya no p u e d e decirle negro a alguien que es negro, amigos. c a í m o s al otro extremo, en prácticamente ni siquiera poder mencionarlos en ningún lado, ni siquiera poderles decir algo, ni siquiera poder hacer un chiste de ellos. Pero ellos sí nos pueden decir binners a los mexicanos. Ellos sí le pueden decir chino o amarillo a los orientales. Ellos sí pueden ofender a otras razas. Y nosotros ni siquiera podemos decir de qué color es su piel. El nombre del color que tienen en su piel. Y se andan inventando motes, ¿no? Afrodescendientes, afronativos. Acá en México ya está ocurriendo. Acá en México las personas. A las personas negras, que son muy pocas, hay muy pocos negros aquí en México, ahora se les llama afromexicanos. Incluso muchos de ellos están dándose cuenta y dicen: No, no, no, no, no, a mí dime negro. Soy negro, a mí dime negro. Pero son los pocos, los que se han dado cuenta que el victimizarse va en contra de su propia cultura, de su propia esencia. Es como a nosotros. Los latinoamericanos, sobre todo los mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, cuando a nosotros dejó de ofendernos que nos llamaran indios, yo provengo precisamente, soy prácticamente eh, segunda, eh, soy indígena de segunda línea, porque mi abuela era, era de, una, de una etnia indígena muy,、eh, muy famosa de aquí de México, que son los coras, los coras nayaritas. Ella. Era hija de un cacique c o r a se p o d r í a decir que era totalmente indígena, y nosotros, mi familia, somos orgullosamente coras, orgullosamente indígenas. Cuando a nosotros, los latinoamericanos, descendientes de indígenas, nos dejó de doler, nos dejó de ofender que nos dijeran indios, y ahora cuando nos dicen indio lo vemos con orgullo, que incluso tenemos salsas, cervezas y un montón de productos que llevan el nombre de indio. Cerveza indio, etcétera, etcétera. Nosotros le dimos la vuelta muy inteligentemente, porque al latinoamericano, amigos, no le gusta victimizarse. Apenas empieza a gustarle, apenas está viéndole el jugo a esto. Pero por eso nuestra cultura se está popularizando en el mundo, amigos. Por eso actualmente ser latinoamericano está de moda en el resto del mundo. En Asia, en Europa, en Estados Unidos, no se diga. Porque somos la cultura que todavía conserva esos valores y que no se ha tragado el cuento de que el antivalor es lo que está en onda, es lo que es chévere, es lo cool, es lo guay. Para nosotros no, todavía. Y por eso la convocatoria de este podcast es esa: detengamos esto ahorita, al menos en nuestras redes sociales urantianas, y después en nuestra comunidad, y después en nuestro país, y después en nuestro continente. Tenemos que hacer un frente común ante esta clase de manipulación e ingeniería social que nos están haciendo o que nos quieren hacer. Ser víctima no es digno, amigos. Ser víctima no es urantiano. Y mucho menos víctima por autodeterminación. Cuando una mujer es una víctima real, qué bueno que existan leyes que las protejan. Cuando a un afro mexicano o afroamericano, cuando a un negro realmente alguien va y lo ofende por el calor de su raza, y lo expulsa de un lugar porque no se admiten negros, y lo saca de una universidad porque en esa universidad no se aceptan negros, qué bueno que existen los derechos que los protegen. Pero amigos, cuando tú te ofendes sin que el resto de la sociedad. Eh, haga algo para ofenderte, ese que ya tienes un problema ahí, un problema de autoestima, un problema de valor, un problema de valentía y de gallardía, cuando ya te volviste pusilánime y, sobre todo, un esclavo, un esclavo de esa forma de pensamiento. Es lo que nosotros, los urantianos, debemos d de evitar. e Quiero leer los comentarios y nos dice nuestro amigo Kurt c o v e n a n Hay que entender que, como seres humanos, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero mucho de lo que nos ofrece la sociedad actual nos arrastra más es al animalismo que es más egoísta. Excelente punto, estimado amigo Kurt. Nos están animalizando, amigos. Nos están vendiendo la idea de que con todas estas ideas. Se genera progreso. Que olvidarnos de todo lo pasado es lo que debemos de hacer para obtener progreso. Por eso, a esa filosofía, a esa manera de pensamiento, se le llama progresismo. Es la nueva religión, amigos. Es la nueva religión del siglo XXI. El progresismo. Destruye todo lo pasado. Lo que importa es el presente. Haz todo lo contrario a lo que tus tradiciones. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus maestros, tus entrenadores, tus líderes espirituales te enseñaron. Y amigos, la tradición de la religión evolutiva, de una u otra forma, tiene sustento en la primera, segunda y tercera revelación epocal. No se diga en la cuarta revelación epocal, aquí en, el, en Occidente, ¿no? que es cristiano. Ir en contra del cristianismo es lo que el progresismo quiere. Y el cristianismo, la tercera revelación que fue la, la, el mensaje de m a q u i v e n t a la segunda revelación que fue las enseñanzas de Dan y Eva, y la primera revelación incluso que fueron las enseñanzas de Dalamatia, la que se dieron en, en Dalamatia por Daligastia, Caligastia y su séquito. Antes de volverse rebeldes, son fundamentales para que el ser humano tenga una vida espiritual plena. Ir en contra de todas esas ideas y tradiciones es animalizar al ser humano. De ahí el acertado comentario de nuestro amigo Kurt Covenant. En efecto, amigo, es lo que quieren. No nos están uniformando. Eso es un paso previo. No nos están estandarizando. Ese es un paso previo. No nos están robotizando, ni nos están, ni nos están llevando a un estado de bienestar social y de justicia social. Eso es uno de los últimos pasos, es un eslabón en la cadena. El objetivo final es animalizarnos, amigos. Y lo podemos ver. Y aquí es donde van a saltar otra vez las, las conciencias que se dicen ser tolerantes, pero que cuando uno opina algo diferente a lo que ellos piensan, pues ahí les sale lo intolerante. ¿no? Ustedes vean, amigos, ustedes vean cómo son los progresistas, cómo se visten, cómo hablan, cómo viven, cómo trabajan. ¿Cómo ven el arte? Todo tiende al animalismo en ellos. Ellos no buscan la belleza. Ellos no buscan lo sublime. Ellos no buscan lo superior. Buscan el materialismo. Y de ahí que el progresismo, amigos, es una nueva, una nueva filosofía, una especie de religión que es. Totalmente luciferina, amigos. Totalmente contraria a lo que nos enseña la quinta revelación. Ahí está uno de los. Ahí están los progresistas. Ellos representan uno de nuestros primeros objetivos, amigos. Como urantianos. Como urantianos echados para adelante. Como urantianos que queremos crear base social. Ahí va a ser uno de, nos, de nuestros primeros escollos. Ellos van a ser uno de nuestros primeros contrincantes, porque están por todos lados, amigos. Están por todos lados y se ven a kilómetros. Uno de inmediato ve cuando una persona es progresista, de inmediato, porque ellos están estandarizados, porque ellos están uniformados y, sobre todo, están animalizados. Es muy triste lo que les está pasando a esas personas. Y esas personas, su principal herramienta es el victimismo. El victimismo cuando se quedan sin argumentos. El victimismo cuando se les critica. El victimismo cuando se les lleva a un debate. Ellos pueden decirte lo que quieran. Ellos pueden atacarte de las formas que ellos quieran. Ellos pueden incluso hasta viola, violentar tus derechos. Pero h ay de ti si los volteas a ver cuando me. Hay de ti si te atreves a contradecirlos. Porque de inmediato salen los argumentos victimistas y salen los mismos、eh, insultos de siempre, ¿no? Facha, fascista, conservador, religioso, intolerante. Que después de tanto d e c i r n o s l o s que después de tanto r e p e t i r n o s l o s han perdido afecto. Porque precisamente. Como vienen de un ambiente materialista, como vienen del ámbito más cercano al animal que al humano, sus argumentos son muy fáciles de debatir, son muy fáciles de refutar. Pero, amigos, los progresistas son una gran, una gran mayoría ya. Ellos van a ser uno de nuestros, de nuestros primeros contrincantes, porque son fieles servidores de las élites. Fieles servidores de aquellos que sirven a Caligasti y Daligastia. Muy bien, nos comenta nuestro amigo Adrián Madrid. Eso de las redes sociales que quieren aplicar a la vida real es el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror que se llama Caída Libre. Exactamente, estimado amigo Adrián. Bueno,、pues、recuerden que yo hice la cruzada contra Netflix, entonces ya no sé muy bien de qué va todo eso, pero sí recuerdo haber visto ese capítulo, es impresionante. Y, y sí, comentan desde hace tiempo que en China lo van a hacer, en China lo van a aplicar. Posiblemente es una fake news. Yo No creo que, lo, que el gobierno chino se atreva tanto, aunque bueno, igual y sí. Pero si lo hicieran, amigos, si lo hicieran, créanme que crearía un gran desastre y animalizaría totalmente al ser humano. De hecho, de una u otra forma, con los programas sociales y las beneficiencias actuales en gobiernos, sobre todo progresistas, prácticamente ya lo están haciendo. Te vuelves tan dependiente de esas ayudas que cuando esos gobiernos o esas instituciones te las quieran quitar, vas a ser su esclavo, vas a estar totalmente en sus manos, porque ya te acostumbraste a vivir así, porque ya te acostumbraste a ser una víctima. Saluda a nuestro amigo Urantian007 a través de YouTube y nuestro amigo El Urantiano Oficial. <ríe> Muy buenas noches, amigos. Estos podcasts malditos van a entrar en este tipo de derroteros. Vamos a tocar muchos temas de lo que es la ingeniería la ingeniería social, de lo que son las actuales doctrinas、eh, que las élites están implantando, incluso en algunos casos imponiendo. Y con esto no queremos. Eh, ni pretendemos hacer apología del pasado. Tampoco nuestra idea es decir, los tiempos pasados eran mejor, porque no, amigos, tampoco. tampoco. Los tiempos pasados pertenecen a las religiones evolutivas, cosa que la quinta revelación del libro Urantia、eh, pretende superar, pretende reemplazar. Es la intención, ¿no? Nosotros lo que queremos es ir más allá. Más allá de lo que se dijo y se hizo en el pasado, que tiene su valor y lo estamos reconociendo, y más allá de lo que actualmente se está haciendo y se pretende hacer. Nuestra idea es proponer algo sublime, amigos. Nuestra idea es ir más allá, es tender a la luz y la vida. Y c r é a m e el progresismo no nos va a llevar a las edades de luz y vida. Es totalmente opuesto e l destino que pretenden los progresistas para la humanidad. Porque los progresistas, amigos, detestan a la humanidad. Aman más a los animales que a los propios seres humanos. Y ustedes lo pueden notar. Sigan en redes sociales, en Twitter, en Facebook, sobre todo en Twitter, a un progresista. Y van a ver ustedes cuáles son sus likes, cuáles son sus retweets, cuáles son sus tweets. Constantemente menospreciando al ser humano. Constantemente、eh, menospreciando e infravalorando. El derecho del ser humano a existir. Por eso apoyan el aborto, por eso apoyan a la eutanasia. Y yo no sé por qué, eso yo le llamo esquizo, esquizofrenia ideológica, porque están ellos en contra de la pena de muerte si tanto detestan al ser humano. ¿no? Ya hicimos un podcast maldito en la primera temporada donde hablamos de eso: dónde está la trampa respecto al tema de la pena de muerte. Entonces, amigos. El victimismo es uno de los pilares fundamentales de la ingeniería social que nos están implementando. Y es que es bien fácil hacerse la víctima. Es bien fácil querer recibir beneficios por ser la víctima. Ustedes, a lo mejor eh, eh, aquellos que estén escuchando este podcast, que vivan en México y estén muy bien enterados de lo que son los movimientos sociales aquí en México, Muy probablemente ya se dieron cuenta de que está rondando por ahí una iniciativa que yo no sé a qué progreso le ocurrió, porque es, es, es algo sumamente exagerado. Donde quieren, donde quieren、eh, agregar a la lista de discapacidades que requieren apoyo social aquellos que tenemos debilidad visual, a los que somos un poco miopes. A los que tienen estigmatismo, aquellos que a lo mejor no ven muy bien, que tienen cataratas, etc., é t e r a nos quieren agregar al catálogo de discapacitados. Y, y en cuanto esa noticia empezó a rondar, sobre todo aquí en el estado donde yo vivo, que fue uno de los principales donde promovieron esto, donde dijeron, ah, ahora los débiles visuales ya van a ser discapacitados. De inmediato, todo mundo que usa lentes, su servidor lo hace, Para aquellos que no me estén viendo, y de seguro me conocen por, por mis redes sociales y por anteriores directos, yo uso lentes desde que era niño. ¿no? Tengo debilidad visual, no muy grave, pero todo el día uso lentes. ¿no? De inmediato, mis colegas que usan lentes también, que entre nosotros nos llamamos cuatro ojos y ya no nos ofende que nos digan, así, porque no somos víctimas, porque no nos gusta que nos traten como discapacitados. Muchos empezaron a bromear. Ah, mira, ya vamos a tener espacios de estacionamiento gratis. Ah, ya nos van a regalar los lentes. Ah, mira, pues ya voy a poderme sentar en lugares preferenciales en el cine. Muchos hicieron mofa y zórnades. Porque sí, a nosotros los débiles visuales no nos gusta que nos vean como personas discapacitadas. Porque no nos gusta hacernos las víctimas. Pero, amigos, de seguro uno que otro se tomó esto muy en serio y dijo: Oye, pues no, es, no suena nada mal, ¿no? Que a nosotros, que durante tantos años nos han llamado cuatrojos, o que la verdad ya ni nos ofende, porque ya casi todo el mundo trae lentes, al menos gafas de sol, ya no están tan mal vistas las gafas. Pues yo creo que ya va siendo hora de que la sociedad nos compense con, con beneficios, ¿no? Pues que me regalen los lentes. Que me paguen mis operaciones de miopía. Con los impuestos de los demás. ¿Para qué se burlaban tanto de mí? ¿Ven cómo el victimismo en realidad es una venganza? ¿Ven cómo el victimismo en realidad es revanchismo? Y así ha pasado, por ejemplo, con el victimismo de los movimientos LGBT. Que durante tantos años. Ese grupo, esas personas, sufrieron tanta discriminación que ahora que tienen derechos, ahí va la revancha. Y lo hago haciéndome la víctima. Tú a mí no me puedes decir nada, ni me puedes criticar nada, pero yo te doy golpes bajos. Pero págame mis operaciones, pero págame mis tratamientos. Y ahí de ti que me digas algo, porque te armo un escándalo. ¿Ven cómo con ese tipo de ejemplos, este ejemplo tan absurdo que acabo de dar, que ojalá no se dé, que ojalá no se legisle a favor, lo dice una persona que de una u otra forma podría haberse beneficiado? Porque a mí no me gusta que me regalen las cosas, amigos. Porque eso reduce mi dignidad como ser humano. Porque eso me animaliza. Depender de un gobierno, de una, de una institución, me victimiza. Reduce mi valor como persona. Y aquí es donde precisamente, amigos, voy a traer a colación, por primera vez en los directos de Planet Durantia, en todos los programas de Planet Durantia, nunca hemos hecho lo que voy a hacer hoy, que es leer una cita o un párrafo del libro d u r a n t e que ejemplifica muy bien por qué estas actitudes, como el victimismo, son nocivas para la humanidad, son indignas. Para la humanidad y sobre todo son totalmente anti espirituales. No sin antes, voy a leer los comentarios. Nos comenta nuestro amigo Elurantiano Oficial: cuando una persona trata de hacerse la víctima, simplemente está apelando a una falacia lógica. Esa persona buscará desviar el mensaje utilizando la compasión. Exactamente, amigos. Exactamente. Y más cuando el resto de la sociedad arropa ese tipo de actitudes. Cuando ser. Víctima está de moda cuando ser víctima te lleva a conseguir algo, cuando ser la víctima, el débil, es lo que está bien visto, es a lo que la sociedad tiende. Nos estamos llenando de personas, de civilizaciones, de pueblos, de razas totalmente manipulables y, sobre todo, Exterminables, amigos. Porque a eso van. Ese es el objetivo final. Después de animalizarnos, después de quitarnos de la dignidad, des después de volvernos dependientes, después de que nos creemos nuestro papel de víctima, el siguiente paso es exterminarnos. Y ya lo están haciendo. Vean a Europa, amigos. Vean lo que le están haciendo a Europa. a Nuestros queridos hermanos europeos, que ni siquiera han tenido que organizar una guerra, ni siquiera han tenido que pasar una hambruna, una epidemia, ¿no? Ellos mismos, por cargo de conciencia, por culpa, por un sentimiento de culpa absurdo que ellos traen, de ver el supuesto daño que le han hecho a la humanidad, ellos mismos se están autoexterminando, amigos. Ellos mismos están dejando de tener hijos, se están suicidando, están abortando, están migrando a otros lados, están adoptando otras culturas, se están mezclando de manera inmisericordia, están desapareciendo su propia esencia, amigos. Y eso pasó porque el victimismo les ganó, porque alrededor de ellos. Tienen a puras víctimas, han tenido que mantener a un montón de víctimas. Unas de ellas reales, claro que sí, como las verdaderas mujeres maltratadas, como los verdaderos hombres y mujeres que han sido discriminados por el color de su piel, como las verdaderas personas de, de preferencia、eh, homosexual, lésbica,、eh, bisexual, lo que sea, que han sido discriminados verdaderamente. Como aquellos que han recibido precisamente、eh, un maltrato por su condición social, por su discapacidad, por su verdadera discapacidad. Como aquellos que fueron realmente víctimas del holocausto. Y para todos ellos, amigos, esto del victimismo les ha hecho un flaco favor, porque su sufrimiento ha sido infravalorado. Ha sido vilipendiado, ha sido subestimado. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora, bueno, ya nadie le hace caso a las verdaderas víctimas. Porque ya hay tantas víctimas que el ser víctima verdadera ha perdido su prestigio, su valor, su, su importancia. Porque mucha gente está abusando de la condición de ser víctima. ¿Ven cómo el victimismo destroza el tejido social? ¿Ven cómo el victimismo puede jugar en nuestra contra? Y aquí es donde ya voy a leer la cita, amigos. Para aquellos que estén viendo el video, ya sea en diferido, porque bueno, esperemos podamos dejarlo un ratito en Twitch. En YouTube tenemos que bajarlo, porque hemos hablado aquí del holocuento y, de, y del, del progresismo. Y、pues, de inmediato no lo van a bajar. Pero esperemos que en Twitch pueda quedar algunas horas o algunos días. Y para aquellos que estén escuchando el podcast, obviamente lo voy a leer. Voy a publicar aquí. En la pantalla, esa cita del libro Urantia, la primera vez que hacemos algo así. Y este párrafo del libro Urantia se llama El joven que tenía miedo. De seguro, aquellos que ya tienen tiempo leyendo el libro Urantia ya conocen esta parte. Pongo el contexto de, de qué se relata en este, en este párrafo del libro Urantia. Es de la cuarta parte del libro Urantia, donde se mencionan unos viajes. Que hizo Jesús de Nazaret por gran parte del imperio romano, acompañado de Gonot y Ganit. Una experiencia previa a la vida pública, a la vida de predicación, a la verdadera misión de Jesús de Nazaret. Él hizo estos viajes p r e v i o a eso, donde aprendió mucho, donde compartió mucho de su sabiduría y sobre todo, y, sobre todo, donde conoció el mundo, al menos el mundo civilizado de la zona donde él vivía, ¿no? Porque, bueno, el imperio romano era prácticamente el ombligo del mundo de aquel entonces.、Eh, durante s u s viajes, acompañado de Gonod y Ganit, Jesús de n a z a r e t se encontró con un joven que estaba totalmente derrotado, que se estaba haciendo la víctima, que era realmente víctima de las circunstancias. Y vean lo que cuenta este párrafo del libro Urantia, lo que Jesús le dice y le recomienda a este joven, para que vean cuál es la. Correcta actitud que, sur, que los s urantianos podríamos, podríamos tomar ante este tipo de fenómenos como el victimismo. o ¿no? n Muy bien, dice este párrafo: El joven que tenía miedo. Mientras estaban en las montañas, Jesús tuvo una larga conversación con un joven que estaba temeroso y abatido, no pudiendo encontrar consuelo y coraje en la relación con sus semejantes. Este joven había buscado la soledad de las colinas, había crecido con un sentimiento de desamparo e inferioridad. Estas tendencias naturales se habían visto acrecentadas por las numerosas circunstancias difíciles que el muchacho había experimentado al crecer, especialmente la pérdida de su padre cuando el niño contaba con 12 años de edad. Al encontrarse con él, Jesús le dijo: Saludos, amigo mío. ¿Por qué tan triste en un día tan hermoso? Si algo ha pasado para afligirte, tal vez yo pueda ofrecerte alguna ayuda. En todo caso, es para mí un placer ofrecer mis servicios. El tipo este, aquí hago un paréntesis, el muchacho este, y la descripción que da el libro d u r a n t e a de este muchacho, es exactamente la actitud de las víctimas del siglo XXI. De, de las personas auto-victimizadas del siglo XXI. Personas que están enojadas con su vida, tristes, deprimidas, que todo les duele, que todo les ofende, que todo les parece mal, que todo les afecta. Aquí está la descripción perfecta. Y vean la actitud de Jesús y vean lo que le va a decir después. El joven parecía no querer hablar. Entonces Jesús probó otra manera para llegar al alma del muchacho. Recuerden que para este entonces Jesús todavía no era un hombre Dios hecho y derecho, apenas estaba intuyendo esa misión. Pero de seguro él ya detectaba con ver a las personas pues cuáles eran más o menos sus broncas. No, no sé si él ya tendría cierto grado de divinidad este, que le permitiera、eh, tener ciertos poderes paranormales para, para, ver el, para leer el pensamiento, yo no lo sé. Intuyo que no, pero al menos s í tenía la inteligencia emocional y espiritual para darse cuenta que había un problema en esa persona. Como nosotros, los urantianos, nos damos cuenta cuando nos llega un, una víctima ahí, ya sea de manera a través de las redes sociales o, a, o de manera personal, uno inmediatamente se da cuenta: uy, este, esta, esta pobre víctima, ¿no? pobrecito, ¿no? Este, este pobre sufrido. ¿no? y Chequen lo que hace Jesús de Nazaret con esta persona. Y nos dice: Comprendo que te acercas a estas colinas para escaparte de la gente. Por eso es natural que no quieras conversar conmigo, le dijo Jesús. Pero me gustaría saber si conoces bien estas colinas. ¿Conoces la dirección de los senderos? ¿Puedes acaso indicarme cómo encontrar un camino mejor a Fénix? Recuerden que Jesús estaba viajando en el Imperio Romano y va a esa ciudad, a Fénix. Ahora bien, Este joven conocía muy bien esas montañas, nos dicen los reveladores, y se interesó mucho por mostrar a Jesús el camino para ir a Fénix, hasta tal punto que dibujó en la tierra todos los senderos. Es decir, Jesús se acercó a este joven、eh, pidiéndole una especie de ayuda, una ayuda pequeña, ¿no? Ahí ya lo sacó de su letargo, de su papel de víctima, lo trajo a su terreno. Jesús lo trajo a su terreno, ¿verdad? Y nos dice. Pero se sorprendió y se llenó de curiosidad cuando Jesús, después de decir adiós y de hacer como si se hubiera estado oyendo, se volvió repentinamente hacia él diciéndole: Bien, sé que deseas quedarte a solas con tu desconsuelo, pero no sería ni amable ni justo de mi parte recibir tan generosa ayuda de ti. En cuanto al mejor camino para llegar a Fénix, y luego sin pensar, seguir de largo, sin hacer el menor esfuerzo por responder a tu implorable pedido de ayuda y orientación para encontrar la mejor ruta hacia el destino que buscas en tu corazón mientras pasas tu tiempo aquí en las colinas. Es decir, Jesús lo sacó de su papel de víctima y lo puso a. A que le dieran ayuda, a a que le, le hicieran un favor. Esa es una estrategia fundamental, amigos. A las víctimas, a u n a de las víctimas reales, porque este joven, aunque exageraba un poquito en, lo que, en su actitud en con,、eh, con respecto a las adversidades de la vida, pues sí era una víctima del destino, ¿no? Había perdido a su padre, la gente lo trataba mal, él era débil de carácter y terminó aislado de la sociedad, como un paria, como un ermitaño, ¿no? Lo más fácil y lo que se hace actualmente en el siglo XXI es apapachar a esa víctima. Ay, pobrecito. Ay, ha sufrido mucho. Nadie le diga nada, nadie le ofenda porque es una víctima. Toma dinero de mis impuestos. Toma, toma, pobrecita víctima.、Ah, más dinero, más dinero. Ahí está. Pobrecita víctima. Y se les da sus palmaditas en la cabeza a la víctima. Ay, pobrecito. c h u c h u c h u Eso se hace en la actualidad. Porque una, una persona que se victimiza así y que se cree su papel de víctima es totalmente vulnerable y manipulable. Es un número más para la causa. Para la causa de aquellos que quieren exterminar a la humanidad. Y vean lo que Jesús hizo: lo sacó de su papel de víctima, le pidió una ayuda. Y cuando recibió la ayuda, una ayuda muy pequeña, muy básica, ahí sí ya le dijo: A ver, espérame, tú me ayudaste, ahora sí yo te voy a ayudar. Lo sacó del papel de víctima. Y chequen lo que le dice, ¿no? Dice: Así como conoces también las sendas que conducen a Fénix, por haberlas recorrido muchas veces, yo conozco el camino a la ciudad de tus decepcionadas esperanzas y de tus ambiciones incumplidas. Puesto que me has pedido ayuda, no te desilusionaré. Primero el joven lo rechazó, ¿eh? Pero de seguro en su mirada. En su sentir, en su lenguaje corporal, Jesús entendió que esa persona, si es que Jesús todavía no tenía poderes sobrenaturales, entendió que este joven necesitaba ayuda. Que a lo mejor no se lo pidió con palabras, pero sí con su gesto, con su corazón. A lo mejor él lo vio temblando, amigos. A lo mejor él sí se dio cuenta, y este, este chavo está muy mal. Tengo que hacer algo por él. Lo más fácil aquí en el siglo XXI hubiera sido: ahí está tu limosna, ahí nos vemos. Pobrecita víctima, ay, pobrecito. Me tomo una selfie con él, dándole dinero y me voy. Eso es lo fácil, amigos. Apoyar el victimismo, contribuir al victimismo, es lo más fácil del mundo. A esa gente hay que sacarla de esa situación, de una u otra forma, con algo tan sencillo como lo quiso Jesús, ¿no? Y nos dice: Puesto que me has pedido ayuda, no te desilusionaré. El joven estaba casi sobrecogido. Apenas si pudo balbucear, pero yo no te pedí nada. Y Jesús, poniéndole suavemente la mano en el hombro, le dijo: No, hijo, no pediste con palabras, pero supiste hablar a mi corazón con tu mirada anhelosa. Hijo mío, para aquel que ama a sus semejantes, es fácil ver una elocuente súplica de ayuda. En tu actitud de desaliento y desesperación, siéntate a mi lado y te diré de las sendas del servicio y de los caminos de la felicidad que conducen de las penas del yo a las alegrías de las acciones de amor dentro de la hermandad de los hombres y en el servicio del Dios en el cielo. Lo sacó de su condición de víctima, amigos, y lo puso en acción. No, Fomentó su victimismo. Para nada. Póngase al tiro, muchacho. A ver, véngase. Es que yo no te pedí nada. Con palabras no. Pero yo te vi. Yo te vi lo mal que estás. Véngase. A ver, vamos a platicar. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Regresándole la dignidad al joven. Dándole su papel como hijo de Dios. Y sigue este párrafo. Para mí es, es uno de los párrafos más interesantes del libro d Urantia. Y por eso es la primera vez que en los directos de Planeta d Urantia o en los podcasts estoy leyéndolo. Nunca hacemos esto, amigos. Es la primera vez. Y si a ustedes les gusta, podemos hacerlo en posteriores ocasiones. Ya a esta altura, el joven sentía muchos deseos de hablar con Jesús. Y cayó a sus pies de rodillas, implorando que lo ayudara. Que le mostrara el camino para escapar de su mundo de pena y derrota personales. El, la víctima, este joven que era una víctima real, quiso dejar de serlo. Regresó a él su, es su conexión con los circuitos del espíritu de el valor. Recuerden que hay circuitos del espíritu que nos van, eh, eh, eh, nos van alejando de nuestra condición animal hacia nuestra condición espiritual. Y mientras más conexiones tengas con los circuitos del espíritu, más espiritual te vuelves. Una de esas conexiones es con el espíritu del de valor. El espíritu del valor es uno de los espíritus más altos que hay. Cuando una víctima pierde su dignidad, cuando una víctima se ve totalmente derrotada, amigos, totalmente derrotada, sin ganas incluso de vivir, es porque e l l a perdió la conexión con el circuito del valor. Jesús de n a c e r e s lo que hizo fue. Sacarlo de esa condición y reconectarlo al circuito del valor, sacándolo de su papel de víctima. Porque ser víctima, amigos, ser una víctima, voluntaria o involuntariamente, no es digna, no es una condición digna de un ser humano. Por eso a la víctima hay que sacarla de esa condición, no fomentarle, no patrocinarle su condición de víctima. Y nos dice este párrafo del libro Urantia. Jesús le dijo: Amigo mío, levántate, ponte de pie como un hombre. Puede que te rodeen enemigos insignificantes y que muchos obstáculos obstruyan tu marcha, pero las grandes cosas y las cosas reales de este mundo y del universo están de tu parte. El sol sale todas las mañanas para saludarte, a ti como el hombre más poderoso y próspero de la tierra. Mira, tienes un cuerpo fuerte y músculos poderosos. Era un joven. Tu físico es mejor que el del hombre promedio. Por supuesto, prácticamente no sirve para nada mientras te quedes sentado aquí en las montañas, haciéndose la víctima, lamentablemente, de tus infortunios reales o inventados. Pero podrías hacer grandes cosas con tu cuerpo si te apuntaras a donde hay grandes cosas por hacer. Tratas de huir de tu ser infeliz. Pero eso no puede ocurrir. Tanto tú como tus problemas del vivir son reales. No podrás escapar de ellos mientras estés vivo, pero piensa otra vez. Verás que tu mente es clara y capaz. Tu cuerpo robusto tiene una mente inteligente que lo dirige. Pon tu mente a trabajar para resolver tus problemas. Enseña a tu intelecto a que trabaje para ti. No te dejes más dominar por el temor, como si fueras un animal. Que no piensa. Aquí está la clave del por qué no debemos de fomentar el victimismo. El victimismo le quita dignidad al ser humano. El ser una víctima, voluntario o no, aquí lo dice Jesús, real o no, de las circunstancias de la vida, aleja al ser humano de su estatus espiritual. El ser humano tiene que sobreponerse a esas situaciones. No vivir de ellas, no lucrar con ellas, carajo. Aquí lo está diciendo este pasaje. Es un gran ejemplo. Y dice d i c este e párrafo: Tu mente debe de ser tu aliado valiente para la solución de los problemas de tu vida en vez de ser tú, como lo has sido, su abyecto esclavo atemorizado, siervo de la depresión y la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu potencial para el logro verdadero, es el espíritu que vive dentro de ti, que estimulará e inspirará a tu mente para que se controle a sí misma y active a tu cuerpo. Si lo liberas de las cadenas del temor, permitiendo así que tu naturaleza espiritual comience a liberarse de los males de la inacción mediante el poder, verás entonces que esta fe derrotará el miedo a los hombres. Mediante la presencia premiante del nuevo y todo dominante amor por tus semejantes, que pronto llenará tu alma hasta rebasarla, gracias a la conciencia que habrá nacido en tu corazón de que eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios, amigos. A un hijo de Dios no le gusta ser víctima de nada, amigos. De nada, ni de nadie. Ni de nadie. Un hijo de Dios, amigos, no nació para ser víctima. Es totalmente opuesto a ser una víctima. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza de arropar al, a la víctima. Hay que ayudarla. No hay que desampararla. Eso fue lo que hizo Jesús aquí. Es un ejemplo. No hay que hacer exactamente lo que hizo Jesús. Ah, paso uno, paso dos. Le digo esto, le digo lo otro. No, no. Hay diferentes formas de atender a las víctimas. A las víctimas del holocausto, no solamente dándoles dinero para que vivan de su condición. A las víctimas de violencia interfamiliar, a las mujeres, no solamente dándoles dinero y una pastilla para que aborten. Si fueron víctimas de una violación, por ejemplo, esa es la salida fácil. Eso es lo que. A, a, a Semejaba a lo que pudo haber hecho Jesús de haberle dicho gracias por la ayuda y me voy, o haberlo visto, ah, necesita mi ayuda, pero pues, pobrecito, ahí está, no se quiere ayudar a sí mismo, yo porque lo voy a ayudar y me voy. Jesús se quedó con él, le dedicó tiempo, lo dignificó y le dijo: Tú puedes, tú puedes, sal adelante de esto, no seas una víctima, eres un hijo de Dios, no eres una víctima, eres un hijo de Dios. Es cierto, hay gente que ha pasado por cosas extraordinarias, amigos. Extraordinarias. Pero amigos, ahora pareciera que hacerse la víctima es lo que está de moda. Es lo que funciona, lo que te ayuda a crecer, lo que te ayuda a lograr escaños y sobre todo a recibir dinero. Por eso puse el ejemplo este de la legislación de, de los débiles visuales, ¿no? que ahora nos quieren victimizar. Eh, nos quieren hacer pasar por discapacitados que se vayan al carajo. ¿Cuál discapacitado? Si yo con mis lentes puestos puedo hacer lo que yo quiera: deporte, eh, eh, mi trabajo, deporte extremo, cualquier cosa, cualquier cosa que otra persona que vea bien, yo lo puedo hacer con mis lentes. Y si se me rompen, me compro otros. Trabajo, no ocupo de ayuda de nadie. Victimizar. A segmentos de la sociedad es subestimarlos, amigos. Victimizar a segmentos de la sociedad es comprarlos, es domesticarlos y animalizarlos. Sigo leyendo este párrafo y nos dice, ya casi va a terminar, es algo muy breve. Y dice: Este día, dice Jesús, este día, hijo mío, renacerás restablecido como hombre de fe, coraje y Y dedicado al servicio al hombre, para la gloria de Dios. Y cuando te hayas reajustado así con la vida dentro de ti, también te habrás reajustado con el universo. Habrás vuelto a nacer, nacer del espíritu. Y de ahí en adelante, toda tu vida será de logro victorioso. Los problemas aumentarán tu vigor. La desilusión te, te servirá de acicate. Las dificultades serán un desafío. Los obstáculos, un estímulo. Levántate, pues, joven. Dile a d i ó s a la vida de terrores humillantes y de evasiva cobardía. Corre, regresa al deber y bebe tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. Lo sacó del victimismo, amigos. Una excelente vacuna contra el victimismo, este discurso, este párrafo. Y el párrafo termina así, con un, con un comentario de los reveladores. Este joven, que se llamaba Fortunato, se convertiría posteriormente en el líder de los cristianos en Creta y el íntimo asociado de Tito en su labor de elevación de los creyentes cretenses. O sea, este joven al final terminó haciendo grandes cosas para el reino. Para lo que ya se llamaba el reino, el proyecto de Jesús de Nazaret. ¿no? Aquí está, amigos. Aquí está. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener aquellos que ya leímos el libro durante a n t el e victimismo? No arroparlo, no fomentarlo. Un excelente pasaje. Yo lo traigo mucho a colación en estos directos. Es la primera vez que lo leo. Porque es muy interesante ver cómo este tipo de ideas, de contravalores, tienen su jirivilla, amigos. Y pareciera que sí, hay la víctima, hay que ayudarla, hay que darle dinero, hay que crear albergues para la víctima pobrecita. Pero si se fijan, todas esas ayudas, todas esas leyes, lo único que hacen es mantener a la víctima en estado de víctima. Porque una víctima que sale de ese estado ya no le sirve a las élites. Ya no es un esclavo manipulable a m i g o Vean lo que hizo Jesús con este joven, con una verdadera víctima. La sacó de su estado de víctima y lo llevó a un estado sublime de motivación. Prácticamente casi lo regañó. Le dio terapia de shock para sacarlo de ese estado. A ver, a ver, a ver. Usted agarre el toro por los cuernos, sea valiente, sea hombre. Adelante. Échele para adelante. Esa es la actitud que debemos de tomar, amigos. No fomentar el victimismo. Sobre todo, y para comenzar, en nuestras redes sociales que están l l e n o s l l e n o s de victimistas. Personas que de repente yo subo un post o ustedes ponen una imagen. ¡Ay! Esa imagen es ofensiva. ¡Ay! Esa imagen me ofende. ¡Quítala! Obviamente, no vamos nosotros a, a, a, a seguir exactamente. Paso por paso, lo que hizo Jesús, tenemos que confrontar a esas personas. A ver, ¿por qué te ofende? A ver, dime en qué te ofende. Y e s a s personas generalmente carecen de argumentos válidos, amigos. Les ofende porque el hacerse la víctima es lo que está de moda, es lo que está bien visto. Porque el ofenderse ahorita, el reclamar, el reclamo fácil, la ofensa fácil, es lo más sencillo del mundo, es la actitud más sencilla que uno pueda tener. Y está bien vista ya. A mí me extraña, amigos d urantianos, que en nuestras redes sociales, en nuestros grupos, haya tanto victimista. ¿Quién no ha leído este párrafo? ¿Quién no ha llegado a esta parte del libro d Urantia? O a lo mejor no lo entendieron como tal, por eso lo quise traer a colación. Ven cómo ser valiente. Ven cómo ser echado para adelante en la vida. Ven cómo. Está mal visto, se podría decir, ante las labores del reino y ante las autoridades universales que uno se mantenga en un estado de víctima constante. Este párrafo es un gran ejemplo de eso. Muy bien, voy a leer los comentarios, amigos, ya para ir finalizando este directo, porque básicamente、eh, con esta lectura queremos t e r m i n a r pero obviamente los comentarios son muy importantes también. Nos dice nuestro amigo Felipe de Jesús Juárez. No creo que haya sido en ese sentido. Las veces que he leído esa parte del documento del libro Burantia, creo que el chavo tenía depresión. Por eso se aisló. A veces hay personas que no quieren estar en esa situación, pero lo están. Amigo, la depresión, eso que ahorita nosotros llamamos la depresión, la depre, como tú lo pusiste en el, en el chat, parece i r a que ahora es una virtud, amigos. Ustedes no han visto cómo muchos influencers. Como muchos líderes de opinión han hecho de su estado depresivo una especie de virtud, una especie de bandera, una especie de ejemplo a seguir, como si estar deprimido fuera algo guay, algo cool, algo chévere, algo deseable. Ustedes han visto el montón de perfiles, por ejemplo, de Twitter, de gente que postea: Hoy, ojalá hoy fuera el último día de mi vida. Ahora, con los eventos、eh, geopolíticos que han estado ocurriendo a inicios de este año 2020, que se, hablado, se ha estado hablando mucho de una escalada,、eh, de, una escalada de, de, de, de posible guerra, en estos momentos e s t á en veremos, a la hora que estamos grabando este podcast, no sabemos si va a haber guerra o no, como tal, muchos están incluso diciendo, ay, ojalá llegue la tercera guerra mundial y todos nos muramos. Ustedes han visto la cantidad de likes. La cantidad de retweets que tienen ese tipo de comentarios, como que si estar deprimido, como si desear la muerte y el exterminio de la humanidad fuera lo deseable. Vean cómo está torcido totalmente la escala de valores. Por eso comencé este podcast hablando de los valores, como que si yo fuera un santurrón. ¿no? Pero bueno, había que traerlo para explicar esta situación, para darle contexto a A esta parte de la ingeniería social, del control de masas que se está realizando a través de las actitudes victimistas de la sociedad. Nos dice nuestra amiga Rosalía Cartagena: al menos en este capítulo se nota que el joven tenía la voluntad de salir de su depresión, porque con asombro, yo conozco a personas que les gusta vivir hundidos en la desesperanza. Exactamente, Rosalía. Estar deprimido está de moda. Ser una persona de, de, deprimida está de moda. Esas actitudes de fin de año que acabamos de ver, de personas que dicen: Yo ya me puse en modo grinch, odio la Navidad. Ah, ya, ya por eso, ya todo mundo los vanagloria, los aplaude. Como, como que si ser amargado estuviera fuera deseable, ¿no? Estuviera bien visto. ¿Ven cómo nos han torcido totalmente la escala de valores? ¿Cómo pareciera que ya pretender ser feliz. No es lo deseable? ¿Cómo pareciera que es mejor estarme quejando, estar este, en contra de todo aquello que reivindica el estatus d o el e s a t espiritual del ser humano, el estatus de divinidad del ser humano? ¿Cómo pareciera que le damos más valor a aquellas cosas que、eh, Que van en contra de las tradiciones, simplemente por estar en contra de eso, amigos, es progresismo puro y duro. En esta cuarta temporada de los podcasts Maldito de Planeta Urantia, vamos en contra de todos esos elementos que utiliza el progresismo, amigos, porque ellos van a ser nuestros próximos、eh, opositores, las personas con las que de inmediato nos vamos a ir confrontando a la hora que queramos sacar la Urantianidad d e l mundo. Ellos van a ser los primeros que nos van a atacar. Y ya lo están haciendo en las redes sociales, ya lo están haciendo en los, en los videos, en YouTube, en Facebook. El progresismo es el pan de cada día, amigos, de las redes sociales. Tenemos que saber qué actitud vamos a tomar contra ellos, cómo los vamos a tener que traer hacia nuestro camino, o cómo al menos los vamos a hacer hacia un lado para nosotros seguir adelante. Porque hay gente que la verdad no tiene remedio, ¿no? Muy bien, leo los últimos comentarios, amigos, ya para terminar este directo. Y nos dice nuestro amigo Felipe de Jesús: Ese párrafo se aplica a muchas situaciones en este ciclo sobre la depresión y la ansiedad. Exactamente, Felipe. Como yo lo entendí cuando me sirvió, es que Jesús lo que quiso transmitirle es que ese joven cambiara los pensamientos sobre su mundo real. Y le contesta Fenelona, a Felipe, le dice: Mi hermano Felipe, existen personas que se vuelven víctimas de la depresión debido a la soledad que abrazan. Exactamente, amigos. Es, hay verdaderas víctimas, esas víctimas hay que ayudarlas y sacarlas de su estado de víctimas. No mantenerlas ahí, no financiarles su estado de víctimas. ¿Qué es lo que están haciendo las élites, los gobiernos? Las instituciones, las ONGs que protegen a las víctimas y gracias a eso reciben ellos presupuestos, prerrogativas, ciertos donativos, etcétera, etcétera. Porque, amigos, ser víctima del siglo XXI es altamente redituable. Leo el último comentario y nos dice nuestro amigo el Urantiano Oficial: Cuando José, el padre de Jesús, murió, Jesús fue a reclamar un dinero de su padre ante el gobernador. Jesús en ningún momento se mostró como víctima, aunque las condiciones eran favorables para hacerlo. Exactamente, amigo. Ser víctima de una desgracia, de algo que nos ocurre por un accidente, o en el caso de las mujeres, de una violación, de a lo mejor este,、eh, violencia de género, o aquellas personas que en el pasado eran víctimas de su condición social, de. Del, de ser criticados por el color de piel, pues esos son factores a los cuales uno debe d de enfrentarse, e amigos. No vivir a partir de. Y en el siglo XXI, todos esos grupos que ya alcanzaron su estado de igualdad que ellos deseaban, por, por ejemplo, lo,、eh, los judíos, los, las personas de raza negra, los homosexuales o las personas que, tienen,、eh, que no son hetero. Los niños, los jóvenes, las mujeres, ya alcanzaron en gran parte del occidente, de los países de occidente y en algunos de oriente, esa igualdad que tanto deseaban. Y como esos logros ya se, ya se obtuvieron, ahora están sobrevalorando, estirando el hilo hasta a lo mejor romperlo. Y eso, amigos, sería una catástrofe en cuanto a derechos humanos, en cuanto a logros de derechos humanos de la población actual mundial. Eso es lo que pretende el progresismo, amigos: llevar al límite cada uno de esos derechos, hartar al ser humano a tal grado de que termine despreciando s u s derechos, al grado de que prefieran ser una víctima. Hacer una persona con dignidad, que es precisamente uno de los, una de las aristas o uno de los puntos de vista en el cual se puede entender este párrafo que el día de hoy leímos. El día de hoy hicimos algo totalmente inédito, aquí en Planeta Urantia, muy pocas veces leemos el libro Urantia, pero de repente lo traemos a colación. Yo pienso que valía la pena hacerlo. Si a ustedes les gustó esta forma de, de, de, de emitir, de. De compartir las ideas, pues escribanlo en los comentarios, compártanlo,、eh, opinen qué otros párrafos serían dignos de analizar o a lo mejor de reflexionar a partir de. El día de hoy fue un experimento, espero que les haya gustado. Y bueno, este es el inicio de la cuarta temporada de los podcasts malditos, amigos. Ya no van a ser eh, eh, semanales, muy probablemente grabemos los podcasts malditos cada dos jueves o cada tres jueves. Porque ya tenemos más programas y queremos dedicar los jueves también a hacer Planeta Urantia Sin Filtro, a hacer Urantia Multiversidad Online, etcétera, etcétera. Entonces, los podcasts malditos a lo mejor van a ser cada dos semanas, uno al mes, no lo sé. Recuerden que cada temporada consta de ocho o nueve capítulos y están repartidos, pues.、Eh, Primero se. Bueno, y la forma en la que son emitidos es: se publican en i b o o k primero para los mecenas de i b o o k y a los 4 o 5 días se liberan para el resto de la comunidad. Los videos quedan eliminados totalmente en cuanto terminan los directos, salvo en Twitch. El día de hoy vamos a estrenar esa modalidad para que ustedes puedan. Ver la repetición del video en Twitch, porque hay gente que le gusta pues, ver en video, no solamente escuchar el podcast, sino también ver el video. Amigos, agradezco mucho los comentarios de aquellos que participaron en vivo. Gracias a todos. Y pues vamos a seguir entonces con este tipo de directos.、Eh, voy a quedarme un ratito con la gente de la RIU. Tengo un anuncio especial que hacerles. Recuerden que siempre hacemos estos post-directos o este after-directo en, en After Streaming, le llamamos, ¿no? Esto es after streaming en la r i o Si quieren irse para allá, planeturantia.com, diagonal RIU, o si tienen la aplicación de la r i o en su teléfono celular, pueden descargarlo. Muchísimas gracias, amigos. Se despide de todos ustedes, su amigo Agondon Terror. Hasta la próxima, amigos. パレード contra la espada、へっぴどしたらすがんなすでよら。 たんたあたんたんたんたんたんたんたた continuación, les ofrecemos el resto de la grabación de este podcast, realizada posteriormente al en vivo en YouTube y en exclusiva a través de la red internacional Urantia. Esto a petición y sugerencia de nuestros mecenas. Muy bien, muy bien, pues ya terminamos la transmisión de. YouTube, amigos, muchas gracias. La verdad es que tuvimos mucha audiencia hoy. La gente prácticamente no participó mucho, que digamos, pero yo pienso que era porque estaban, estaban acompañándonos en el directo.、Eh, a veces ocurre así, cuando tocamos temas, cuando tocamos temas que son este, controversiales,、eh, mucha gente no, no participa. Bueno, ya estoy aquí única y exclusivamente transmitiendo para la gente de la red internacional d Urantia. ¿Y cuál es el aviso, amigos, que les vamos a dar? Bueno, es muy importante, por favor presten atención. Esta semana que viene ya vamos a empezar con la programación en inglés, ya lo habíamos advertido. También, eh, eh, pues se están agregando muchos colaboradores, siempre está la invitación para aquellos que quieran salir en la red internacional d Urantia, está abierta. Ya hay más programas, hay gente que, prácticamente de toda Latinoamérica y muchos de España que están ayudándonos a colaborar con la, con la radio. Pero, ¿cuál es el nuevo aviso, amigos? Bueno, pretendemos empezar a hacer una especie de sorteos.、Eh, en ocasiones van a ser libros digitales, en ocasiones van a ser、eh, regalitos y、sí, muy pequeños que vamos a enviarle a Amazon a las personas que, que así que ganen. ¿Y cómo va a ser esa, la logística de esos sorteos? Va a ser a través del grupo de Facebook. Nuestra red social hegemónica para los escuchas de la red internacional d Urantia va a ser Facebook. Entonces, por favor, suscríbanse. En cuanto alcancemos los 200 seguidores o 200 integrantes en el grupo de Facebook, vamos a empezar con esta modalidad de sorteos. En ocasiones van a ser. Eh, cuestiones, eh, regalitos eh, pequeños, en ocasiones van a ser cuestiones digitales, códigos, descuentos, por ejemplo, promociones para que compren a lo mejor un poquito con un descuento, un libro durantia, etc. é t Esto r a e es gracias a que nos sumamos, nos inscribimos en un programa de patrocinio de la tienda Amazon. Todo esto lo vamos a hacer a través de Amazon. Nos suscribimos a un programa Que, eh, que es exclusivo para los canales, por ejemplo, de YouTube que tienen más de 5.000 suscriptores, nos mandan esos códigos para que a nuestra audiencia les compartamos libros un poco más baratos,、eh, libros electrónicos un poco más baratos o regalitos. Son cuestiones de, de bajo costo, pero que son simbólicas y la verdad, pues valdría la pena compartirla con todos ustedes. Entonces, la logística va a ser: todo lo vamos a hacer a través de Facebook. Entonces, si tú escuchas la red internacional Urantia, yo te invito a que te suscribas a nuestro grupo de Facebook. Si no tienes Facebook porque no te gusta esa red social, pues vale la pena que a lo mejor te hagas un perfil solamente para eso. ¿Por qué? Porque pues, es la red social en la que nos vamos a estar manejando. ¿no? Entonces, ese es el aviso. Suscríbanse, por favor.、Eh, ya estamos a punto de alcanzar los 100 suscriptores. Necesitamos tener un poquito más pues, para que valga la pena el esfuerzo que vamos a realizar y, sobre todo, para que. Para que los sorteos sean más activos, sean más atractivos. Entonces, en cuanto lleguemos a los 200 suscriptores, vamos a realizar nuestro primer sorteo a través de la página de Facebook. Les encargo mucho que lo hagan y, por supuesto, reitero la invitación. La RIU está abierta para todos ustedes, amigos. Hace días nos llegó un mensaje, un correo electrónico a mundurantia.com o g m a i l y una persona que nos decía que, bueno, ella tenía,、eh, era una, una chica. Decía que ella tenía dibujos, dibujos urantianos. Le dije, bueno, eso para la RIU、pues、no se puede utilizar porque es radio. Pero lo que podemos hacer es compartir tus dibujos en el grupo de Facebook. Ella ya está suscrita en el grupo de Facebook, pero yo le dije, ¿sabes qué? Espérate un poquito a que seamos más, para que más gente disfrute de tu arte. Entonces, no necesariamente ustedes pueden compartir cosas. Con la red internacional Urantia que tengan que ser radiables. Pueden compartirnos textos, pueden compartirnos música. Si ustedes de repente conocen a un autor, a un cantautor, a un músico, a algún este, grupo instrumental, no lo sé, que de repente haga unas canciones con una temática luminosa, espiritual, y que quisieran transmitiéramos en la RIU, lo pueden hacer a través del correo. O lo pueden hacer a través del grupo de Facebook para que no solamente nosotros recibamos esa recomendación, sino toda la comunidad que escucha la red internacional u r a n t e Por eso es importante que tengamos nuestra, nuestro propio grupo, nuestra propia comunidad y, sobre todo, nuestra propia hermandad, para que nos compartamos cosas, para que nos compartamos conceptos, ideas, músicas, multimedia. Esa es la intención de ese grupo de Facebook. Recuerden, vayan a su perfil de Facebook y busquen Red Internacional Urante. En cuanto seamos 200, empieza esta dinámica de los sorteos. Que a lo mejor va a ser cada dos meses, van a ser, le digo, cosas simbólicas. Que gracias al patrocinio que nos está dando esta gente de, del programa de Amazon Afiliados, así se llama, este, pues es un beneficio que hay que aprovechar, amigos. Y qué mejor que lo compartamos con la gente de la red internacional Urantia. También lo vamos a hacer con la gente de YouTube, pero para ellos va, va a ser otra logística. En YouTube, nosotros tenemos una comunidad, una especie de red social, que es ahí donde haremos los sorteos de YouTube. Pero para la red internacional Urantia, pues lo único que se me ocurre a mí es hacerlo en Facebook. Facebook es una red social que sí ya va a menos, que a mucha gente ya no le gusta. Pero, y mucha gente está abandonando ya sus perfiles. Pero vamos, yo creo que bien vale la pena quedarse en Facebook para estar en el grupo de la red internacional d u r a n t e ¿Qué les parece? Bueno, amigos, ha tenido una gran, gran acogida. Les ha gustado muchísimo esta idea de agregar los post directos, los, los、eh, after streaming, les llamamos. ¿no? Es decir, esta, estas charlas que yo hago después de los directos, que, so, que, que la gente de YouTube no escucha. Que la gente que nos ve en, red, en otras redes sociales pues no puede disfrutar. Yo esto lo estoy agregando al, a los podcasts de Evox. Esto fue una idea de uno de nuestros Patreon, de uno de nuestros patrones, de uno de, de nuestros patrocinadores, más bien dicho, que nos dijo: Oye, a mí me gustaría, como él solamente escucha podcasts, él no está en los directos, él prácticamente no escucha nada en vivo a través del Arribo. Él me dice: Oye, a mí me gustan los podcasts, este, escucharte. Me gustaría saber qué pasa después de los directos. Cuando tú dices, me voy a quedar con la gente de La Río. Hasta luego, amigos de YouTube. Y se corta el directo y se corta el podcast. Quiero saber qué pasa después. Ah, bueno, estamos agregando esta grabación. Así es que esperemos les guste este, este espacio. Y amigos, comienza entonces Planet Durante Deluxe. Si a ti te interesa ese, disfrutar de ese espacio, puedes agregarte como nuestro mecenas de Evox. La verdad es que este año, Evox, no sé por qué, a mí se me hace una muy mala idea, aumentó los costos.、Eh, esto para los nuevos mecenas. Los anteriores mecenas se quedan con el mismo costo, no aumentó para los anteriores, pero para los nuevos sí aumentó. Y creo yo que ya la cantidad mínima para s a c e r mecenas de Evox se me hace un poco alta. Por lo tanto, yo les recomiendo que aquellos. que por, por haber aumentado la cantidad, ya no quieran ser mecenas en Evox, entonces se vayan a Patreon. En Patreon es mucho más barato, amigos, y es prácticamente lo mismo. Entonces,、eh, hay opciones, hay opciones para patrocinar. Si,、no、hay, si ustedes no tienen forma de patrocinarnos, de apoyarnos, no hay ningún problema. Hay un montón de contenido gratuito que estamos haciendo. Es nada más cuestión de tener paciencia. Primero, Subimos los audios para nuestros patrones, para nuestros mecenas y ya luego para el resto de la comunidad. Ni hablar. O sea, también el, los, los mecenas y los patrones hacen su esfuerzo y por lo tanto amerita que reciban algo a cambio. ¿no? Muy bien, amigos, pues les agradezco mucho. Fue un directo un poquito atropellado porque <ríe> se me fueron un poquito. No estoy acostumbrado a leer a leer este, fragmentos d e libro durante en vivo. Me puse muy nervioso. Eh, pero espero que en la edición salga un poco s arreglado. l g a a Creo yo que es falta de tablas. Si a ustedes les gustó que lea fragmentos del libro Urantia、eh, en los podcasts o en los directos, coméntenlo. Sirve que me acostumbro y a lo mejor lo hago cada vez mejor. Y a lo mejor es una nueva forma en la que podemos compartir los contenidos del libro Urantia en este tipo de espacios de Planeta Urantia. Agradezco mucho el favor de su atención. Los dejo con la programación habitual de la r i o Esto fue todo. Mi nombre es Agondon Ter. Y hasta el próximo jueves con otro programa de Planeturantia. Y próximamente con más podcasts malditos. Hasta la próxima, amigos.